Ay Dios mío como sufre la vida si que se mueren los hombres ay Dios mío como suplo en la vida hay así es que se mueren los hombres parece que es una brujería que me han echado por ser tan no, pero yo creo que es la negra mía que me ha embrujado sus amores por andar de enamorado se perdió mi corazón y ahora el que vive pegado es mi pobre corazón ay hombre Como sufro en la vida Yo que siempre fui tan mujeriego Ay Dios mío Como sufro en la vida Yo que siempre fui tan mujeriego Anteriormente me perseguía Pero hoy me miran lo más de lejos Pero yo creo que es la La mía Que me ha probado después de viejo Sabe que me desespero Y se vale de ocasión, porque sabe que la quiero, y se vale de ocasión, porque sabe que la quiero. Ay, Dios mío, como cambia la vida, ya no puedo ser tan mujeriego. Ay, Dios mío, como cambia la vida. No más que pienso en la ley mía, que ya es el único amor que tengo. Si dejo de verla un solito día, ya por la noche me estoy muriendo. Por andarte enamorado, me pegué mi tropezón. Y ahora el que vive pegado, es mi pobre corazón, y ahora el que vive pegado, es mi pobre corazón. Huh? -oh.